Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial y también a través de internet, a través de un sitio llamado hipnotizate.blogspot.com donde puedes encontrar este programa y los anteriores para escucharlos cuando te apetezca. Y también en la ecoblogosfera a través de cantidad de de blogs a través de claro y meridiano a través de una piel de astrakán en fin un largo etcétera de blog los mundos de fede que lo tendremos hoy colaborando en el programa para para escuchar canciones como la que nos sirve de presentación en el programa de hoy un músico francés que tiene nuevo álbum Benjamin Violey, el nuevo trabajo se llama La Super B y nos va a prestar una canción para inaugurar la sesión de hipnosis es este, Situ Sua Mont Bienvenido, bienvenida, estás en estado de hipnosis con Benjamin Violey Una de las piezas más pop que se encierran dentro de este sexto álbum de Benjamin Violet, La Super V es como se llama el, el trabajo. Un álbum en el que lo encontramos con diferentes registros, unos más cercanos a la chanson francesa, que fue pues, posiblemente lo que lo dio a conocer como renovador de, de esa forma de crear música, hasta estilos mucho más cercanos al pop más... ...más convencional, o más alegre... ...como esta Situsua eh, Móngrega... ...que nos acaba de dejar para comenzar la sesión de hipnosis. Para continuar vamos a hacerlo... Eh, ...con otro compositor muy, muy particular... ...las letras que Antonio Galván imprime a todas sus canciones... ...al, al igual que, que la música, pues las hace muy originales... ...el proyecto, sabéis que se llama Parade... Y la canción que nos deja en el día de hoy eh, es la que da título a su último trabajo, La fortaleza de la soledad. Dios, universo, y con estas palabras se marchó. El criptoneano desapareció, adiós. Tampoco esencial, bla, bla, bla, bla, bla, necesitaba retirarse a su refugio polar. teás de todo el hielo y la incomodidad tú verías oxidadas y tanto que arreglar por dentro y por fuera o super mal por dentro y por La Tierra escritonita para ti, la Tierra es para ti, ¿quién te necesita ya? Clarísima referencia a Superman en el título del álbum y en esta canción, claro, que es la que, es la que lo nombra la fortaleza de la soledad, del último trabajo de ese genial músico mmm, que utiliza un alter ego para, para titular su actividad musical como es Parade. Vamos a continuar con más pop de nuestro país, con dos antiguos componentes de una, una banda que se llamó en su momento Juniper Moon, que vuelven bajo el nombre de Linda Guilala. El álbum se llama Bucles Infinitos y tiene un montón de eh, referencias eh, cromáticas, referencias a colores. Y si no, mm, escucha atentamente esta canción que no deja nadie se dará cuenta. Linda Guilala sonando en hipnosis. Pop optimista de Linda Aguilala, la música de Iván y Eva, antiguos componentes de Juniper Moon, ahora en esta nueva aventura eh, en la que editan su primer eh, trabajo, un álbum llamado Bucles Infinitos, del cual hemos escuchado ese Nadie se dará cuenta vamos a ver con otra novedad de, en el pop de nuestro país, la dimensión desconocida así de misterioso ha puesto Ramón Rodríguez o lo que es lo mismo, de New Raymond a su nuevo trabajo vamos a quedarnos con una de sus mejores canciones este variables Eléctricos que atraen a los relámpagos. No tienes ni idea del poder que ejercen sobre mí. Un tremendo espectáculo. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Seguir aquí luchando. Sobre ti, siempre tan culpable de especular, sobre la certeza de nuestra lealtad, nos traeré. propósito de Garfunkel se llamó el álbum de 2008 con el que The New Raymond comenzó una nueva andadura. Ramón Rodríguez pues tiene un pasado musical bastante largo. Ahora tiene eh, continuación en esta dimensión desconocida un álbum en el que las primeras canciones pues son de un corte muy optimista de un pop. Pues para todos los públicos, como demuestra en como demuestran canciones como esa, variables. Con eso vamos a continuar con un pop fabricado en nuestro país. apto para todos los públicos. y con una factura realmente perfecta. Quique González lleva también un buen montón de años eh, grabando discos. Este es su octavo eh, trabajo. Daikiri Blues es el nombre que le ha puesto para suceder a aquel avería y redención. La luna debajo del brazo una preciosa canción que nos deja Quique González Cuando vas a venir otra vez por aquí Cuando gire el poniente en tu pelo Tenías que hacer lo que había que hacer, pero el mundo nunca era un pañuelo. Te vigile las horas del viaje más largo, como si. A llevarte la luna debajo del brazo, conduciendo hacia el puerto de Santa María, con tus piernas ardiendo en el salto. I got en hipnosis a través de este punto del dial y también a, a través de nuestra página web a través de hipnotizate.blogspot.com para continuar con el programa vamos a utilizar la música de unos chicos que llegan desde Irlanda del Norte, unos chicos muy jóvenes que se hacen llamar Two Door Cinema Club nos dejan este temazo Something Good Can Work Un grupo que todavía no tiene ni siquiera el álbum en el mercado, Two Door Cinema Club, y este es su álbum, su, su carta de presentación, Something Good Can Work. Vamos a seguir con más música bailable, con, en este caso... Música con mucha mezcolanza, un poco de pues de, de música de baile, de soul, de sonidos étnicos, todo eso, remezclado y bien batido. Es lo que Jack Peñate nos presenta en Everything Is New. El nuevo trabajo con temazos como este Tonight's Today. Tonight's Today, el jovencísimo Jack Peñate con su Everything is New, un álbum de pop rabioso, repleto de temas magníficos. Vamos ahora con un tipo un poco más veterano, nuestro hippie favorito, de Vendra, Banghard, que tiene un nuevo trabajo, se ha cambiado a una multinacional, aunque eso no lo ha cambiado a él. El álbum se llama What We, We, We, y en este caso lo encontramos... Pues con un aire un poco más renovado, no tan hipnótico, no tan narcótico, sino un poco más bailable. 16 and Valencia Roxy Music. El es de Vendra Van Hart. I don't know. Wearing pressed blue jeans, gonna be hit the king and give the queen everything. Del neoyorquino de vendra Van Har, todo un universo de músicos que giran alrededor de él haciendo colaboraciones, haciéndose producciones mutuas, y como te digo, se ha cambiado una multinacional, pero sigue haciendo lo que le sale de la barba, de su larguísima barba, como demuestra en canciones pues de corte bailable como este Thing and Valencia Roxy Music que se esconde, que se incluye dentro de Quad We We be. Vamos ahora con una banda que responde al nombre de Health, que acaban de publicar su segundo eh, trabajo, un álbum llamado Get Color, que tiene canciones como este Die Slow. La música poderosa de Health, una banda que fueron teloneros de la gira de despedida de Nine Inch Nails. Eso los sitúa muy claramente, son unos protegidos apadrinados de Trent Reznor. Nos dejan un temazo demoledor como ese que acaba de sonar llamado Die Slow. Vamos ahora con los británicos Florence and the Machine un proyecto musical que acaba de editar su álbum de debut llamado Lanks y en este caso los encontramos, pero además, remezclados por el grupo del momento, por The XX. Esta canción lleva por título You've Got the Love, Florence and the Machine. Continúas en hipnosis a través de este punto del dial y también a través de nuestro blog, a través de hipnotizate.blogspot.com. Vamos ahora con la banda de Wayne Coin con The Flaming Lips, que tienen un nuevo trabajo en el mercado. Eh, un álbum en el que Coin y sus compañeros, pues. Nos vuelven a presentar una colección de canciones realmente impactantes como esta que va a sonar Vincent of the X, lo nuevo de The Flaming Lips. de The Flaming Lips Embryonics, una trayectoria repleta de álbumes complejos eh, música muy elaborada como han demostrado en trabajos como The Soft Balleting eh, Yoshimi Battles de Pink Robots o por supuesto este también eh, Embryonics que contiene temas como ese Convince of the Hex vamos a seguir ahora en hipnosis aunque vamos a abrirnos a una colaboración Eh, el amigo Fede del blog Los Mundos de Fede eh, Nos hace un par de recomendaciones Hola, soy Fede de Los Mundos de Fede Y bueno, aunque me habían pedido una recomendación para los oyentes de Inés y Radio Me he tomado la licencia de elegir dos discos Ambos publicados este año Y dentro del mundo alternativo norteamericano Más concretamente por el lado del folk Eh, en primer lugar vamos con un tema llamado Consolar Surprise, tema incluido en el álbum I Can Wonder What You Did With Your Day de la canadense Julie Dolan. Bueno, si sí, con la señorita Julie Doiron nos deslizábamos por el lado del Max Tweet ahora vamos por la vertiente de los sonidos americanos con un grupo californiano Everett's Everett para la grabación de su disco Ghost Notes, ha contado con la colaboración de gente tan prestigiosa como The Watson Twins o Jonathan Rice además de haber sido teloneros de gente como Wilco de Cat For o Nate Jam así que aquí os dejo con el tema Trees Spinning right. I walked from the party to find my blood It was a rushing tide. The same when I walked out the door to hear the trees call out your name Agradecimiento a Fede desde el blog losmundosdefede.blogspot.com que ha querido, pues, recomendarnos este, este par de canciones. Julie Dogon, por un lado, y por otro lado los norteamericanos Everets Dos fantásticas elecciones para dar paso a Mikachu and the Shapes, una banda liderada por Mika Levy, una chica muy jovencita que nos deja temazos como este buitres, Pulcher. Mikachu. La música marciana de Mikachu and the Shapes viene bien apadrinada. Eh, se han declarado fan del grupo por gente como Björn o Matthew Herbert. Canciones como Vulture son las que dan forma, las que conforman este álbum de debut llamado Jaguary. Llegamos casi al final del programa. Eh, nos queda tiempo para una canción que firman un, una banda de Brooklyn llamados The Antlers, esto es VR Five.